Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 14 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 20 de noviembre. Hoy conoceremos la actualización de los datos de contagios por municipios. La Consellería de Sanidad los dará a conocer, mientras que ayer... ...informó de los nuevos casos en toda la comunidad... ...más de 2.000 con 29 fallecidos... ...y Elche no apareció ayer en esa lista de los brotes detectados... ...nos vamos acercando a la Navidad... ...y desde el Gobierno Valenciano nos han aconsejado... ...que adelantemos las compras para evitar aglomeraciones... ...sin duda estas Navidades serán muy diferentes... ...el Belén de la Glorita lo han escuchado ustedes... ...se va a trasladar al Lord del Chocolatere... ...y el programa de actividades navideñas... ...tendrá que cambiarse para evitar... ...los contagios, la pandemia ha condicionado además... ...los presupuestos municipales en, del próximo año de esta ciudad... ...que el equipo de gobierno ya ha empezado a presentarlos... ...a la ciudadanía, ayer los dio a conocer al Consejo Social... ...el alcalde los definió como... Un presupuesto verde para la cohesión social y para modernizar el espacio y los servicios públicos. Son, dijo, unas cuentas municipales fiscalmente moderadas y son las que necesita Elche para salir de esta profunda crisis. Este es un presupuesto que está condicionado por la pandemia, es el presupuesto que da respuesta a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 y eso al final se traduce en que es un presupuesto por una parte fiscalmente moderada, hemos congelado impuestos y tasas, incluso hemos reducido alguna tasa, lo que nos lleva a afirmar que se trata de un presupuesto basado en la moderación fiscal y al mismo tiempo es un presupuesto inversor y marcadamente social. Es un Un presupuesto que piensa en el tejido productivo, en contribuir al estímulo de la actividad económica y del empleo, y es un presupuesto que a su vez piensa en las personas, en las necesidades de las personas más afectadas como consecuencia de la crisis, Por lo tanto, un presupuesto para la cohesión social. Y añadiría que se trata de un presupuesto modernizador y transformador porque la inversión que realiza persigue modernizar nuestros servicios públicos, el espacio público y también los equipamientos colectivos y debo añadir que se trata de un presupuesto verde, un presupuesto que apuesta por el desarrollo sostenible y que en todo momento tiene presente la importancia que para nuestra ciudad tiene la infraestructura verde, el palmeral, el camdels, las necesidades hídricas. Por lo tanto, creo que estamos ante unas cuentas equilibradas, inversoras, fiscalmente moderadas, marcadamente sociales y que son, en definitiva, la ...las cuentas que necesita la ciudad... ...para salir de la crisis. Pues mientras los presupuestos municipales... ...intentan estar al lado... ...de las personas afectadas por esta grave crisis... ...pero por desgracia son demasiadas... ...el periodismo también es un sector... ...que no está al margen de esta crisis... ...la Asociación de Informadores de Elche... ...ha expresado... ...su profundo malestar por los despidos... ...que se van a negociar en el diario Información... ...ha mostrado además su preocupación por el nuevo, el nuevo ERE... ...planteado por este medio de comunicación... ...el diario Información... ...que contempla el despido de 22 trabajadores... ...17 de ellos periodistas... ...supone un nuevo golpe al periodismo regional y local... ...e incrementa ese grave peligro... ...de la desinformación ciudadana... ...el periodismo cercano es imprescindible... ...para garantizar la calidad de la democracia... ...por ello... La Asociación de Informadores de Elche ha expresado su apoyo y solidaridad con todos los compañeros que pasarán a engrosar las listas del paro de una profesión precarizada hasta límites inaguantables. Pues en esta mañana de viernes y para levantar el ánimo de todos, vamos con dos monstruos de la música, Paul McCartney y Michael Jackson, porque hoy hay mucho que decir y que contar. Recuerden que al ser viernes tenemos el Rincón de la Cultura en unos minutos, entrevistaremos al responsable de la campaña La Última Peseta y vamos a terminar con la entrevista al portavoz popular y senador Pablo Ruz en un viernes donde se ha convocado ese pleno extraordinario para reclamar al Gobierno Central las infraestructuras como la conclusión de la Ronda Sur en sus presupuestos generales del Estado.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 La Glorieta con Rosmarie Alonso Y seguimos con más música de La Seleccionada para este viernes 20 de noviembre Vamos a escuchar la gran voz de Gloria Estefan con Los Años que me quedan Sé mm que -hmm. Ik heb una oportunidad. Sé que aún no es een para recapacitar. Sé ik weet amor es het quedan por vivir demostraré cuánto te quiero con los años que me quedan yo viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer, te aseguro que los años. Que me quedamos, que los voy a dedicar a ti. A ti. A hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. Como comproba que no soy quien fui. El tiempo te dirá. Als si je fe en mij, dat ik yo te amé, maar nadie te podrá amar jamás. dat que no es el final. Sé que aún me queda una ik Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré. Cuánto te quiero. Ah, ah, ah, ah. Sé que nuestro amor es verdadero. Y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero cuánto te quiero 101.4 Teleelch Radio Marca Queremos una ciudad más limpia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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 y 16 minutos y antes de la primera de las entrevistas previstas para este viernes, eh, vamos a escuchar una última canción, también romántica, de la cantante Soledad y Caní García, ¿Quién dijo... Kun dijo que el amor era solo cuestión de zeggen: Ik wil het niet. Kun je dat het moeilijk was om te zeggen dat het moeilijk was om te zeggen dat het moeilijk was om te zeggen: en Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser la palabra justa en tu poesía, mi mejor versión de cada día. Por darte lo que siento por ti. Viento cada hora que perdí en silencio. Cada tarde ser está dolencios. El camino es largo pero es nuestro. Con la ilusión que guardo dentro. Cómo decir que no, que no voy a pelear un amor, sincero, cómo decir adiós, si muero por quedarme junto a ti, todo lo que soy yo te daría, y solo un beso tuyo bastaría, solo un beso tuyo bastaría. What? 4 tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...pasan 20 minutos de las 9 de la mañana... ...y vamos a hablar de una actividad... ...este sábado, mañana, se iba a celebrar... ...un acto para concluir la campaña... ...la última peseta, pero se ha suspendido... ...porque el Gobierno Central ha dado más plazo, ha prolongado el plazo para que podamos cambiar esas pesetas por euros en el Banco de España. En principio, hasta el 31 de diciembre había de plazo, pero este se ha alargado pues, hasta, hasta principios del próximo verano. Para explicarnos en qué consiste esto de la campaña de la última peseta, tenemos a uno de sus responsables, miembro del colectivo Vida, Emilio Fernández, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Emilio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué significa, primero, la campaña La Última Peseta? Bueno, pues La Última Peseta es una campaña benéfica que, que surgió, bueno, en el momento del confinamiento, ¿no?, de ver que, que se estaban complicando mucho las cosas a nuestro alrededor y que se necesitaba mucha ayuda. Y vimos que, bueno, pues la gente realmente tenía muy difícil ayudar, digamos, de manera económica, ¿no?, con euros, porque al final todo nos, a todos nos estaba afectando. Y observamos el tema de, de las pesetas, que, que todavía bueno, pues que quedan muchas pesetas olvidadas en las casas de los españoles y que bueno, en ese momento, hasta el 31 de diciembre, era la fecha límite para poder cambiarlas y que pasada esa fecha se iban a convertir en un mero recuerdo. Entonces dijimos, bueno, pues las pesetas no supone nada realmente que la gente las entregue para ayudar y colectivamente pueden suponer una gran ayuda. Entonces surgió un poco de, de esa observación. Pero eh, la campaña benéfica, eh, eh, ¿para quién va destinada? ¿Por qué, por qué esta campaña? ¿Qué necesidad pues, hay? Pues a ver, eh, nosotros eh, decidimos eh, investigar un poco, a ver a quién podíamos ayudar y obviamente el tema de, del coronavirus, ¿no? que es algo que nos está afectando a todos, eh, necesitaba digamos, mucha ayuda sobre todo en investigación y eh, hablamos con la Fundación Yuta contra el SIDA eh, queremos aclarar que la Fundación está haciendo una gran labor de investigación para el coronavirus porque ellos tenían, digamos, avanzadas muchas investigaciones del virus del SIDA y tiene mucha similitud con el, con el coronavirus en cuanto a estructura, cómo pues, debilita el sistema inmune, etc. Entonces ellos están utilizando esas investigaciones para ver qué medicamentos son mejores y poder, eh, digamos, aportar esa información para eh, los avances de las vacunas que se están investigando. Entonces decidimos aportar… Eh, el 50% de las pesetas a esta fundación y el otro 50% a la Federación Española de Enfermedades Raras, porque también eh, las enfermedades raras son las grandes olvidadas en la sociedad no y, y ha sido un colectivo muy muy afectado por, por la pandemia también, porque si nos ha afectado a todos imaginar a esas personas que son vulnerables, no eh, ya de por sí puedes imaginar en esta situación. Entonces, para esos dos colectivos decidimos... Eh, ...aportar las pesetas. ¿Pero eh, hay un cálculo estimado de cuántas pesetas... ...podrían todavía estar en las casas de los ciudadanos? Eh, sí, también, el número es, digamos, apabullante o asusta... ...porque el Banco de España hizo un estudio... ...el año pasado había cerca de 1.900 millones de euros... ...se estima que se han cambiado unos 150 en este, en este año... ...pero quedan unos 1.600 millones de euros en pesetas... ...que son más de 300.000 que todavía no se han cambiado... Entonces, todo el mundo tenemos en nuestras casas, o de recuerdo, o olvidadas, en algún cajón, en algún cenicero, y ya digo que en casa de todos los españoles hay más de 1.600 millones de euros sin cambiar. Con lo que estimáis que Elche puede estar dando una buena respuesta. Y vais a terminar eh, la campaña mañana, eh, mañana sábado, eh, sí. pero al prolongarse el plazo ya lo habéis suspendido el acto, ¿no? Sí, exactamente. Eh, nosotros bueno, eh, presentamos la campaña antes del verano en Elche, con el apoyo del ayuntamiento, con bueno, muchas entidades de todos los ámbitos, eh, también a nivel de la ciudadanía, pues, gente anónima que se volcó. y Teníamos previsto recoger eh, todas, todas las urnas y las pesetas ahora, porque bueno, había que clasificarlas y llevarlas al Banco de España antes del 31 de diciembre, pero con esta nueva fecha pues ampliamos la campaña porque lo que queremos es que al final la ciudadanía pueda implicarse como quería. Mucha gente nos hablaba de, de las restricciones que había habido, ¿no? la dificultad de, de poder recoger pues, por grupos. ¿no? Entonces, que si esto, digamos, pues, eh, volvemos a una normalidad más parecida a la de antes ¿no? y podemos eh, pues, movernos más libremente en este periodo hasta el verano, pues intentar recaudar más y que el Che pueda volcarse más todavía de lo que ha hecho y así al final eh, poder ayudar más. Entonces, por eso ampliamos el plazo hasta... Hasta junio, que es un momento que se puede cambiar, anunciaremos mucho antes eh, cuando hacemos la recolecta en Elche y seguramente con otro acto institucional para que todo el mundo tenga eh, ese momento ¿no? de, de reconocimiento de haber apoyado la campaña, pero que por ahora lo aplazamos y, y la gente puede seguir eh, recaudando pesetas porque, porque se necesitan. La recolecta todavía no se ha hecho. Evidentemente están las huchas, por sí. tanto, instaladas. Eh, en, ¿En qué puntos de la ciudad están instaladas las huchas y cómo está yendo eh, esta campaña que desde el pasado verano se puso en marcha? Pues mira, la, la gente puede seguir yendo a las OMAX, ¿vale? a todas las oficinas, eh, que en, en tanto la ciudad como las pedanías, en, en las tres zonas de, de la ciudad... También hay una urna en la alcaldía y otra en la concejalía bueno, de, de bienestar social, de, de igualdad. Y luego hay diferentes comercios. Si entran en la web eh, www.laultimapeseta.org pueden ver todos los puntos que hay en Elche para, para llevar las pesetas. Y en cuanto a respuesta, pues pensamos que bien, porque bueno, mucha gente nos pregunta, mucha gente nos dice que ha ido ya a las urnas. Lo que pasa es que, claro, eh, las urnas están selladas, no están abiertas. Eh, no hemos podido todavía eh, controlar qué cantidad sea, se había recogido hasta este momento en el cheque como, como decíamos. Así que, bueno, pues a nivel de otras ciudades hemos recogido urnas, porque esta campaña es, es nacional, y bueno, pues estamos, digamos, clasificando, porque, eh, si me permites, Mari, hay, que, hay que puntualizar que todas las pesetas son, son válidas, o sea, se pueden, se pueden depositar, lo que pasa es que el Banco de España solo cambia las que estaban vigentes en el momento de la entrada del euro, Lo que pasa es que las otras se pueden cambiar pues, digamos, a empresas, a coleccionistas que compran al peso, ¿no? que el valor es menor, pero al final todas las pesetas, eh, billetes de todo tipo, se pueden, se pueden cambiar y aportar. Has comentado un dato importante y es que esta campaña es a nivel nacional. ¿Quién está detrás de esta campaña? ¿Quiénes sois vosotros? Pues nosotros, eh, la verdad es que aunque la campaña sea nacional, somos un colectivo pequeño, eh, nos denominamos vida y somos un grupo de, de creativos publicitarios eh, ilicitanos todos, lo que pasa es que muchos se están viviendo fuera por motivos de trabajo y, bueno, pues nada, eh, lo, que, lo que pretendemos desde hace tiempo es demostrar que a través de la comunicación y de la publicidad no solo se vende, sino que también se puede eh, mejorar problemas ¿no? y, soluc y, digamos, eh, solucionar problemas o mejorar la sociedad en la que vivimos, que suena un poco utópico, pero estamos firmemente convencidos de ello y lo estamos intentando. O sea, que poco a poco, con diferentes iniciativas, porque no es la primera que hacemos, venimos de unos festivales de publicidad solidarios también, hace tiempo, o sea, pero bueno, esta es la, la campaña digamos, más grande que hemos, que hemos lanzado. Sí, porque hasta ahora, y perdóneme, pero desconocía que existía este colectivo Vida, por eso lo sí. más importante que habéis hecho son festivales de publicidad y desde cuándo estáis. Pues llevamos, hace, llevamos eh, organizados desde hace cuatro años. Eh, uno de los festivales de publicidad eh, es un festival de publicidad social que se ha, se ha realizado en la ciudad de Elche dos años, ¿vale?, eh, con una gran afluencia, porque el año pasado llenamos el Palacio de Congresos y esperamos poder realizarlo más veces este año por las restricciones de, de la pandemia. No se podía hacer y por eso dijimos tenemos que pensar otra idea este año para seguir aportando ¿no? nuestro hornito de arena, como hacemos siempre. Y surgió el tema de, de la peseta, que era ahora. Es ahora o, o nunca, porque, porque ya no va a haber más, más oportunidades de que esa ayuda... Eh, bueno, de recoger esa ayuda y poder aportarla a la gente que lo necesita. Y por lo que ha dicho el apoyo institucional ¿cuentan con él? Porque hay huchas en todas las oficinas municipales de atención al ciudadano. Sí, exactamente. Nosotros nos pusimos en contacto con Mariano Valera eh, con el concejal de, de Igualdad, eh, le contamos la campaña y enseguida eh, nos apoyó e hizo participar el resto de, de concejalías y o sea, consistorio entero de, de la ciudad de Elche y hemos recibido un gran apoyo por por su parte que nos están ayudando pues eso en las sedes en eh, la organización de la campaña aquí a nivel digamos local etcétera o sea que hemos hemos contado con apoyo de institucional y como como digo de, de todo al final de la ciudad porque se han se han volcado muchas personas también anónimas de comercios del mundo de empresa etcétera que han estado que han estado apoyando y esperemos que estos seis meses sigan sigan estando ahí Pues esperemos que tengáis esa gran respuesta y como colectivo vida de publicistas y de comunicación, ¿cómo os está afectando la pandemia al sector? Pues al sector le está afectando bastante porque, bueno, eh, digamos que la gente en estos momentos de crisis siempre tiende a recortar un poco en comunicación, ¿no? Está siendo difícil para todos los sectores. Es cierto que a lo mejor no se debería hacer porque aquí, aunque, digamos, eh, Tienes que estar presente, ¿no? Aunque no estés teniendo los mismos beneficios que antes, tienes que estar presente para que la gente eh, no se olvide de que estás ahí. Pero bueno, todo el mundo, obviamente, intenta mantener su negocio lo mejor que puede y, y al mundo, de, digamos, de la publicidad también, también le está afectando como, como cualquier otro. Pues que no, no nos podemos olvidar de muchas cosas y una de ellas es que la peseta puede ayudar a combatir las enfermedades raras y también avanzar en la investigación contra mejores tratamientos para curar esta enfermedad del coronavirus. Gracias Emilio Fernández, responsable, uno de los responsables del colectivo Vida, por explicarnos esta campaña de la última peseta y suerte para que la respuesta sea masiva. Perfecto, muchas gracias a ti por, por darnos la oportunidad de contarlo a toda la ciudad. Muchas gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las nueve y media de la mañana y ya estamos preparados para ofrecerles abrir ese, esa ventana a la cultura, a nuestro Rincón Cultural de los Viernes, ...está preparado porque está aquí... ...en el estudio de en Radio Marca... ...nuestro compañero Antonio Bazán... ...quien ha vuelto de nuevo al estudio... ...has subido a tu mesa de trabajo... ...y has bajado Antonio... ...y he desayunado... Ya has desayunado... ...que también ya ...lo has apetito. aprovechado... Sí, sí, sí, ...es sí. que empiezas que a las 7 de la mañana... ...eh... Siguiente aquí ...contándonos todas las claro. noticias... ...bueno pues te agradecemos este doble esfuerzo... ...que realizas... ...eso no es nada... ...para... ...para contarnos también con tu magnífica voz... ...pues... Eh, ...lo que hay detrás de, un, de la poesía... ...y concretamente hoy hemos escogido... ...teníamos que escoger al poeta premiado... ...hace unos días... El, claro que sí. ...hay una noticia... ...que nos ha, ha colocado esta tierra valenciana... ...pues en el mapa de las letras españolas... ...y es que el premio Cervantes de este año... ...ha sido para el poeta valenciano Francisco Brines... ...representante de una generación prodigiosa... ...la de los 50 es eh, ...quizá se le dice, se le considera el superviviente de esta generación... ...porque es uno de los últimos que todavía quedan en vida... ...de una generación que, está, que estaba formada... ...por aquellos niños de la posguerra española... ...nos dio poetas de la talla de Gil de Vietma, ...Carlos Barral, José Ángel Valente o Claudio Rodríguez... ...algunos, fíjate... Eh, ...Francisco Brines cuando recibió el premio Cervantes... Eh, ...esa llamada telefónica del ministro de, de Cultura hace unos días en su casa... Eh, ...donde se encuentra ya retirado su casa natal de Oliva... ...él se, se acordó inmediatamente de aquellos amigos poetas de su generación... Claro. ...que no han recibido y que se merecen este premio... ...porque es uno de los más prestigiosos de las letras españolas... ...al estar dotado de, con 125.000 euros... Que alguien heredará, porque Francisco Brines tiene ya 88 años, Hombre, le ha no, llegado, no, no, no, mera, pero quiero decirte que, que le, le ha llegado muy tarde, 88 sí, años tiene, sí. ojalá dure muchísimos años, y, pero bueno, en cualquier caso, ¿eh? nacía en 1932, por lo que hablas, no toda la posguerra, sí. conocerla. Eh, Y además, sí, son los niños de la posguerra española, eh, el jurado, vamos a ver por qué el jurado, y lo tenemos entrecomillado, el veredicto del jurado, del Ajá. premio Cervantes, que por cierto este premio Cervantes eh, viene concediéndose desde 1976 y al primer escritor que se le concedió este galardón tan prestigioso fue, creo recordar que a Jorge Guillén, lo estoy mirando, pero sí, creo de memoria lo estoy diciendo... Uh -huh. Creo que fue Jorge Guillén el primero, en 1976, en recibir este, este galardón. No lo encuentro entre mis apuntes, pero sí que encuentro el veredicto del jurado de este año, que ha otorgado el premio a Francisco Brines por, dicen textualmente, su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Porque tú has leído... Eh, la sí, obra de Francisco Brines. Es... No, no, hay más, hay más sí, razones. Sí, no, no, ¿eh? más. Bueno, pues entre ellas yo también apuntaría que es muy intimista, siempre eh, habla de la niñez como una referencia, pero cuando eres adulto pierdes esa niñez y de alguna manera el reencontrarte con ella a través de la escritura y de las palabras... Eh, ...te hace que, que la poesía sea algo especial para el espíritu, ¿no? Pues eh, lo, lo has definido muy bien, sé que quieres leer eh, un... ...pero espérate, espérate, porque es el poeta intimista, dice el jurado... ...de la generación del 50, que más ha ahondado en la ...en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, lo que estabas diciendo, uh -huh. el paso del tiempo y también de la exaltación vital. Francisco Brines es uno de los maestros, dice el jurado del Premio Cervantes, de la poesía española actual, y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden. ¿Y qué dice él de su poesía, Francisco Brines? Pues él dice que para él es un don maravilloso, extraordinario, que escribe cuando le llega la inspiración no cuando la piensa, y que la poesía le ha servido para transformar o sirve para transformar la vida en palabras. Y hay un poema de Francisco Brines que lo define muy bien, es el que ibas a leerme, ¿no? El porqué de las palabras. Efectivamente, es bellísimo sí. ese poema. Sí. sí, habla un poco y da una idea de lo que es Francisco Brines y cómo el tiempo es importante o las palabras, lo importante que pueden ser, o cómo pueden dejar de serlo, se mueve ahí en esos mundos. ¿no? La poesía dice que ha sido el cristal con el que entender el mundo y explicarse dentro de él. Ese es el porqué de las palabras. Pues si te parece, vamos a recitar, vas a recitar mm, el de «No trocito, tuve amor a las palabras». Un momento y te pongo la música. Vamos a él ahora mismo. Además también decir que la gran suerte ¿no? y el gran conocimiento, además de ser eh, académico de la, Real, de, la Real, miembro sí. de la Real Academia de la Lengua, también profesor de literatura en Cambridge y en Oxford, en las dos grandes universidades. Vamos con el porqué de las palabras. Uh -huh. No tuve amor a las palabras. Si las usé con desnudez, si sufrí en esa busca fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y con alguna claridad Así, uní las palabras para quemar la noche hacer un falso día hermoso y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo y solo atesoré miseria suspendido el placer para experimentar una desdicha nueva Besé en todos los labios posada la ceniza, y fui capaz de amar la cobardía, porque era fiel y era digna del hombre. Hay en mí, tosca taza, un divino licor, que apuro y me renuevo, desasosiega, y es remordimiento. Tengo por concubina la virtud. No tuve amor a las palabras, debí amar a las palabras. Por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo el mar y el firmamento. Un goce o un dolor que al instante morían y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ellas y la cáscara extinta y recogen los velos de la sombra en la noche y los huecos. Mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad. Y valieron igual sonrisa que indiferencia. Todos son gestos, todos son muertes, son residuos. el porqué de las palabras, con qué dignidad ¿no? eh, nos las sitúa en la poesía y de, de qué forma tiene de entender esa poesía para explicarse ¿no? eh, dentro de ella y para entender el mundo que le rodea. Antonio, vamos a hablar más de Francisco Brines, porque cuando recibió la llamada telefónica del ministro de Cultura diciéndole que había sido galardonado, galardonado con el premio Cervantes, Las primeras declaraciones que realizó a los medios de comunicación que empezaron a llamarle fue que su madre estaría muy contenta porque él, ella pensaba que no iba por buen camino su hijo por escoger eso sí. de la escritura, fíjate, ¿no? Como... Eso no es manera de ganarse la vida, sobre todo en aquella época. También es verdad que, verdad, que venía de, de una familia con recursos, con tierras allí en la Vega Valenciana ¿Sí? y eso pues le hizo, tal vez que le permitieran un poquito, no era necesaria su mano para sustentar la casa. Él nació en Oliva, lo dices. Es un poeta mediterráneo, por eso nos alegramos de esta noticia, de que haya sido galardonado con, eh, con el premio Cervantes. Es el autor, vamos a hablar un poco también de su biografía. Es el autor de, pues, de libros como El Otoño de las Rosas, miembro, lo has, lo has citado, de la Real Academia Española. Ha ganado ya el Premio Nacional de Literatura en el 86. También ha escrito La Última Costa, Las Brasas. Quizá este es el poema. Más conocido de él, Yo descanso en la luz, Para quemar la noche, Jardín nublado, Entre dos nadas. Y también hay que decir que, que es autor pues, de libros esenciales y que hace un tiempo, antes de verse impedido, porque él va en silla de ruedas, el valenciano reunió casi una veintena de poemas, pero no se ha decidido a publicarlos y por lo tanto hay poemas inéditos. Adelantó algunos en distintas publicaciones, como en dos antologías de su obra, Para quemar la noche, y también Yo descanso en la luz, que son antologías, a la que per, per, bueno, pues pertenece un poema que tú has escogido, que es Donde muere la muerte, que ha convertido ese poema pues, en título del conjunto general, pero son uno de los, de los poemas inéditos todavía por este poeta que jamás dice ha tenido prisa y hay varias varias anécdotas ni para escribir ni tampoco para publicar ni para reclamar ninguna atención. Dice que solo ha querido mantener la calidad de su vida y también de su obra. Y en 2001, cuando fue elegido miembro de la Real Academia Española, tardó, fíjate que cinco años en leer el discurso de ingreso de esta academia que dedicó a Luis Cernuda. Aunque él tiene referentes también eh, literarios como Juan Ramón Jiménez, dice que es uno de sus referentes, Rubén Darío, bueno, es el típico niño. La época niño, que ha recorrido y que ha vivido, evidentemente, ha tenido sí, que beber de, de muchas fuentes. Que nació en la huerta valenciana, que estuvo durante años deambulando por la cultura madrileña, porque vivió en Madrid, y que a su vejez, ...ya de mayor volvió, regresó a su casa natal... ...a su casa familiar, a su finca de naranjos en Oliva. Yo solo espero que cuando es una reflexión que hago... ¿no? ...cuando eh, con 88 años te llegan este premio... ...que le sirva como un premio que él considere merecido... ...aunque haya llegado en este momento. Pero también, no sé si eh, después de una vida dedicada... ...a la, a la escritura, a la docencia al conocimiento, puede llegar a pensar, ¿no? como dices, desde su silla de ruedas, a estas horas, ahora me lo dais, que apenas sí. me queda tiempo para disfrutarlo, ojalá, ojalá quede mucho, pero está claro que con 88 años él está viendo ya eh, cerquita las cosas que pueden llegar. Solo espero que lo, que lo disfrute de verdad y que, y que se sienta a gusto, como dice, que, que su madre desde allá arriba eh, le diga Lo he conseguido. Seguro, tiene muy buenos amigos. Tiene una fundación que lleva su nombre, que supongo que seguirá trabajando para publicar esos poemas inéditos que aún los tiene manuscritos en su casa. Y ahora más que nunca. Sí. <ríe> ahora con este premio tiene dinero y prestigio sí, y fama. exacto. Porque seguimos. Eh, muchos medios de comunicación han, comenzado, han hablado de él durante esta semana, que es eh, cuando claro. supimos el fallo del jurado. Pues vamos con... Con donde muere la muerte, ¿vale? Donde muere la muerte. Porque en la vida tiene tan solo su existencia. En ese punto oscuro de la nada que nace en el cerebro, cuando se acaba el aire que acariciaba el labio, ahora que la ceniza, como un cielo llagado, penetra en las costillas con silencio y con dolor. Y un pañuelo mojado, por las lágrimas, se agita hacia lo negro. Beso tu carne aún tibia. Fuera del hospital, como si fuera yo, recogido en tus brazos, un niño de pañales mira caer la luz. Sonríe. Grita. Y ya le hechiza el mundo, que sabrá abandonarle. Madre, devuélveme mi beso. Donde muere la muerte. Otro de los poemas del Premio Cervantes 2020. Francisco Brines, poeta valenciano, una buena noticia. Él dice que jamás ha tenido prisa y es que Antonio Bazán, yo creo que la lentitud es muy elegante, ¿no crees? Siempre hay que darle la vuelta a las palabras, y escribirlo además, yo creo que es el, el, el ritmo que él desearía. Eh, hablar del tiempo, hablar de la niñez, pararse para recordar lo que fue en un principio cuando eras niño, recordar que pronto te llegará la muerte, todo eso hay que hacerlo con paciencia y tranquilidad. Bien, pues yo creo que tampoco tendrá mucha prisa, no debe tenerla no, para, recibir, para recibir el premio físicamente, ah, porque eh, hay problemas. Por ejemplo, ¿te acuerdas? No, no. <risa> <risa> bueno, sí, va a haber problemas porque claro, anda, claro. el premio, claro, de este año, mm. este premio siempre se hace coincidir la entrega cada 23 de abril, el día del libro. Mm pero este año no, no se ha podido celebrar esa ceremonia académica en la que asisten los reyes de España, se realiza en Alcalá de Linares por la pandemia, con lo que el premio Cervantes, el del poeta catalán, al que también dedicamos un rincón de la cultura, Joan Margarit, no sé si lo recuerdas, uh -huh. pero lo dedicamos, pues tampoco ha podido eh, recoger eh, su premio este año. Así que veremos... Veremos si el año que viene, el 23 de abril, podremos asistir. Que le hagan eh, a... alguna videollamada, que organicen a través de Zoom el, la, la fiesta y que se lo entreguen lo antes posible. Pues sí, no sé si tendrá tiempo o no, mm -hmm. pero desde luego que él prisa no la tiene. Yo creo que está disfrutando del placer de haberlo recibido, porque así. esa es la filosofía del poeta. Francisco Brines, un poeta intimista y uno pues de los de los mejores, de los mejores de la generación, de su generación, de la generación de los 50, los niños de la posguerra española. Bien, pues Antonio, vamos a terminar haciendo mención a varias. A varias bueno, vamos a terminar con una canción que he escogido de otro poeta, de otro escritor, eh, José Luis García. Montero, que es el marido de Almudena Grandes, a él no le gustará <risa> que digamos... <risa> el, el marido de... El marido de... Pero bueno, lo ponemos, porque mm. no, es, son muy conocidos, este sí. matrimonio, además ha sido, se ha comprometido políticamente porque ha, creo recordar que se presentó a unas elecciones en la Comunidad de Madrid eh, como candidato de Izquierda Unida, pero su, su poesía ha sido musicada m, por Quique González, y quería acabar con, con esa canción, una canción, aunque tú no lo sepas, del poema que puso título a uno de los documentales que Radio Televisión Española realizó de la vida de este poeta. Vamos a terminar con él, pero antes, también hay que, no sé si tú en tu programa de ayer eh, nombraste el 19 de noviembre de 1933, porque esa fecha... Fue bueno, muy importante para las mujeres de este país, porque uh -huh. por primera vez votamos sí, en el una selección. 33. Efectivamente, en plena Segunda República Española, gracias a la defensa que hizo Clara Campoamor. Pero había alguien en contra. Con Victoria Kent. Victoria Kent que decía sí. que no era el momento, porque las mujeres estaban muy influenciadas por su marido. Y por todo lo que estaban por y encima por la de ella. De hecho, tenía razón porque salió perdiendo la propuesta que se hacía. Sí, pero eso es eh, eh, pero un Pero está mantra. claro que por encima no, de todo es que eso... No, dicen, las mujeres cuando votaron por primera vez en la Segunda República en 1933, ganó la CEDA, ganó la derecha. Sí. Pero... En el 36 votaron otra vez las mujeres y no ganó la derecha, ganó el Frente Popular. El frente Pero era popular. la disputa que había entre dos mujeres en, sí. el, en el mismo congreso. No, no, no era una... Sí. Bueno, se dijeron barbaridades sí. en ese congreso. Decían, por ejemplo, vetaban a las mujeres, al voto de la, sí. de la mujer, porque decían que si sí, éramos unas histéricas, que si sí, cuando cumplíamos los 45 años todas éramos beatas, que estamos influenciadas por el marido... En fin, unas, una serie de barbaridades. Claro que bueno, hay que irse que, también a aquella época. No, Hoy aquella, día no tiene sentido. No, pero ¿no? aquella claro. época también estuvo avanzada, ¿eh? La Segunda República estuvo avanzada. La sociedad menos. <risa> la República Tal vez, la sociedad menos. <risa> Bien, pues hecho, hecho sí. esto, porque había que recordar, porque no sé por qué no se celebra esa Es efeméride, Cierto, que lo es lo menos muy importante. Hacer referencia más, sí. porque, sobre todo ahora, no sé si has visto la película que no recuerdo en qué plataforma, pero hay una película que refleja el drama, la sangre que costó a las mujeres sí, de Reino Unido a mm. eh, las sufragistas sí. que, que, que en principio a principios del siglo XX pudieran votar, porque no se les reconocía el derecho que tenían los hombres a votar, a decidir sobre el destino. De, ...de su nación. Antonio, pues... Mm, ...hecho esta mención... Música. ...del 19 de noviembre de 1933... Sí. ...la mujer votó por primera vez en España... ...una fecha que hay que recordar... ...y que hay que celebrar. Un gran paso. Y, nos, y terminamos con la música. Te despedimos, Antonio, muchas gracias... ¿Verdad? ...por leernos A y sobre todo por seleccionarnos... ...esos dos grandes poemas... ...de Francisco Brines... ...Premio Cervantes. Pues esta, esta canción eh, se titula Aunque tú no lo sepas y se la vamos a dedicar al gran Enrique Urquijo. Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remit en el sobre No dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me ha costado tu espalda Y mi cama se queja Als ik marchas, he blindado mi puerta Als al llegar la mañana no me di mi cuenta de que ya nunca estabas. Y aunque tú no lo sepas nos decíamos tanto con las manos tan llenas cada día más flacos inventamos mareas Tripulábamos barcos, encendía con besos El mar de tus labios Y toda tu escalera 1.4 Teleelch Radio Marca Cuando piensas en madera, piensa en maderera ilicitana.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 ...con Rosmar y Alonso... ...quedan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana... ...y después de escuchar a Quique González... ...musicando uno de los poemas de Luis García Montero... ...pues vamos con otra música... ...la que arrasó en los premios eh, Latin Grammy de este año... El reggaetón no se llevó ninguna estatuilla y sí lo hizo muchos eh, de los cantantes como la, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz o Rosalía, que arrasó con tres premios. Mami. Als je met te intimideren, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, cantante llamado cantante como el hotel. sint Sonaría por ti, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues sí, ¿quién lo diría? Es la canción de Rosalía, una que ha tenido en cuenta el jurado de los premios Latin Grammy, que este año se ha llevado tres premios de estos premios Rosalía, como también la cantante Natalia Laforcade, por su al mejor álbum, por su álbum Un Canto a México. Vamos a escuchar una de las canciones. Ariles de aquel clima, a darle agua a su caballo y no se le amplia va de arriba. Ariles y más, Ariles, Ariles del carrizal, que picaron las abetas, pero me convengen paral. Ariles, muy bien, Ariles, de Ariles de la ensenada, yo también fui marinero de agua dulce y salada. Ariles, muy bien, Ariles, Ariles del mar abierto, no ha sido ninguna seña, va libre mi pensamiento. Ariles. Toda la tierra entera son tiempos de oscuridad. wereld, de y wereld, de de hele wereld, cuando caminas bonita, mi amada y de Natalia. wereld, presento hele wereld, de hele de de luz, cara linda, lindos ojos y viene de Veracruz con su Más Ariles, Ariles de aquel que fue a darle agua a su caballo y se le murió de sed. Ariles y Más Ariles, Ariles del Carrizal, me picaron, me picaron las abejas, abejas pero me, pero me cogí empanar. ¡Adiós! Wat je wil, wat je wil, wat je wil, wat pero wil. Wat je wil, wat je wil, wat je wil, wat je wil. Wat je wil, wat je wil, wat je wil, wil, wil, Pues esta es Natalia Forcade y una de la primera canción de su álbum premiado con los eh, galardones latinos Grammy al Mejor Álbum, una de sus primeras canciones. Y ahora vamos también a conocer a el premio a la Mejor Canción, fue para Residente por uno de sus temas más íntimos y personal, la canción René, una historia muy conmovedora. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé. Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando, me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando, cometo errores pero hago lo que pueda, aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen, estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira, solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de Trujillo Cuesta abajo en bicicletas La bici encima del barro Con un vaso de plástico en la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos batería Con malta india y pan con ajo Nadie nos detenía Éramos inseparables Hasta que un día Lo mataron entre cuatro policías, Mi alegría sigue rota Se apagaron las luces en el parque de pelota Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta, soltar mi maleta Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Las peleas con mi padrastro cuando perdía el control Las resolvía con él viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me escapé de casa un par de veces pero nunca faltó el alimento, nos defendió con música, tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas, compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media-baja, nunca fuimos dueños, el préstamo del banco se robaba nuestro sueño. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de Nuestros logros y nuestras derrotas Mi padrastro se fue con otros peces Nos mudamos de la calle 13 Me fui a buscar la suerte en un mar de paja Y mi vida entera la empaqué en una caja En la universidad de arte me becaron A la mitad de mis amigos los mataron Empecé a rapear de nuevo Empecé a creer de nuevo Volví, saqué un disco, me comí el mundo, de un mordisco En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado Censuraron cuatro años de mi calendario, abuela murió No me vio tocar en el estadio, dije todo lo que sentí me quieren más afuera que en mi propio país Pero aunque mis canciones las cante un alemán Quiero que me entierren en el viejo San Juan Puede que la tristeza la disimule Pero estoy hecho de arroz con gandules Y me duele No importa que el ron de la madrugada me consuele Desde adentro de la pulpa si la cagué a mi país Le dedico cuatro pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirle que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirle. Que quiero bajar el telón, Que a veces me sube la presión, Que tengo miedo que se caiga el avión, Que no me importan las giras, los discos, los grammy Y que en la calle 11 Quiero volver a ver el cometa Halle con Mami Quiero volver a cuando Mis ventanas eran de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban pa' jugar A cuando rapeaba sin cobrar Quiero sacar las cartas de pelota del envase Volver a robarme segunda base En verano y navidades Limpiar la casa con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver, a ir al cine en la semana Llegar a la escuela de arte en la mañana Quiero quedarme allí No quiero salir de allí Quiero volver a cuando No me dejaban entrar porque me vestía mal Quiero volver a sentir A cuando no tenía que fingir ...yo, quiero volver a ser yo... ...pues esta es la historia personal de René... ...el cantante puertorriqueño conocido como Residente... ...y que el jurado de los premios Latin Grammy... ...le ha concedido el galardón a esta canción... ...por considerarla la mejor del año... ...y también Alejandro Sanz se ha llevado premio Grammy Latino por la grabación del año, por su trabajo contigo, un trabajo que realizó como un gran tributo al gran Joaquín Sabina. Yo no quiero wil. amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que Ik wil pasado Y vuelvas del mercado meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud.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 Matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes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 Matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Te quiero, rubia. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Pasan 20 minutos de las 10 de la mañana y después de dejarles con esa selección de la música premiada por los galardones de los Grammys, de los Latin Grammy, vamos ahora con más música, con lo último del Canijo de Jerez, pero antes les recordamos que tendremos en unos minutos la ronda de noticias y después, sobre las 10 y media, al portavoz del Partido Popular y senador, Pablo Roz. No es fácil de adivinar que los corazones se apagan. El fracaso se clava como una daga y la puñalada popular mete el dedo en la llaga. Uh, la vida está cargada de promesas olvidadas en algún rincón van un bar. Uh, momentos de bajada, ya es hora de salir a caminar. Todos tenemos aquellos miedos Como el peso de una cruz Que arrastramos por el suelo Y la sombra que te acecha entre las matas Solo busca el interés Por quedarse con tu plata uh, la vida no es barata Por eso guarda bien este consejo que te doy Uh, cambia ya cara Porque hace cuanto que no sonríes hoy Sacudete los sueños de tu pelo, derrámalo por toda la ciudad El vuelo más alto empieza desde el suelo Agárrate a la vida que empieza lo bueno Nunca te rindas, levántate, todo saldrá bien, no tengas miedo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 1.4 Teleelch Radio Marca Quedan cinco minutos para las diez y media y ya tenemos en el estudio de Teleelch Radio Marca a nuestra compañera Marga García a quien damos la bienvenida. Marga, buenos días Muy buenos días, Ros Hoy es la primera vez en esta semana que has podido venir, ¿no? Pues sí, porque ha coincidido toda esta semana que siempre había previsiones A primera hora. A primera hora, a las 10, así que siempre era Salva el que daba esas, esa ronda informativa, pero bueno, para acabar la semana me toca a mí. Pues eso, lo agradezco, Marga, eh, mm. porque las previsiones que empiezan más tarde, una hora más tarde de las 10. Eh, sí, la Junta de Gobierno la tenemos a las 11 de la mañana hoy. Además de Junta de Gobierno tenemos a la 1, hoy no comemos, ¿no? Hoy no, hoy comeremos hoy comemos, pero allí. tarde. Comeremos tenemos, tarde. tenemos el Pleno Extraordinario. Sí, ese Pleno Extraordinario solicitado por la oposición para hablar de infraestructuras y exigir al Gobierno que haya más inversiones para Elche, pues por ejemplo en la Ronda Sur y otro tipo de inversiones necesarias para la ciudad. Mm. Así que a, a la una... Tendremos ese Pleno Extraordinario. Pues dentro de unos minutos tendré aquí al portavoz del Partido Popular, que es, al fin y al cabo, el promotor de esta solicitud uh -huh. de Pleno Extraordinario, aunque apoyada por el resto de los grupos de la oposición, es el PP el que ha insistido sí. que este Pleno tenía que haberse convocado no hoy, sino antes. Antes, eso es. Veremos de lo que habla. Evidentemente se dan uh -huh. una lluvia, de, una cascada más que lluvia, una cascada de críticas hacia el equipo de Gobierno, porque últimamente... Las relaciones no mm. están muy bien. No, porque últimamente, bueno, y además ya se han solicitado varios plenos extraordinarios por parte del Partido mm. Popular. Así que, bueno, hay varios temas sobre la mesa y parece que las posiciones están bastante enfrentadas entre gobierno y oposición. Pero bueno, más allá de ese pleno extraordinario, hoy es viernes y mm -hmm. tenemos los datos actualizados ah, del COVID de... en Elche. Ya los tenemos. Los tenemos bien. ya, son 212 nuevos positivos desde el lunes. ...en total 4.260 desde el inicio de la pandemia... ...la tasa de incidencia está ahora mismo en 224... ...por cada 100.000 habitantes... ...el número de fallecidos, algo positivo, se mantiene... ...después de que el hace, bueno, esta semana, el pasado martes... ...hubiera dos nuevos fallecidos... ...bueno, pues ahora se mantiene de momento esta cifra... ...en Santa Pola 28 nuevos positivos, 505 ya en total... Y en Crevillente ya son 46 nuevos casos, 488 desde el pasado mes de marzo. Pues esas son las cifras, con lo que la prolongación de las medidas mm. continúa en Elche mm. y en la Comunidad Valenciana. Y también en Elda y Petrer, que hay que recordar que son dos municipios que están, que están eh, confinados, confinados, perimetralmente. Ambos. Eso es. Y bueno, aparte de, de estos datos de COVID, que todos los viernes actualiza la Consellería de Sanidad, Ayer hubo una reunión, el equipo de gobierno presentó los presupuestos del año 2021 en el Consejo Social. Eh, este año ascienden a cerca de 200 millones de euros, 1,62% más que el año anterior. Se prevé una reducción de los ingresos por impuestos, sin embargo, se espera recibir... Eh, hasta 5,6 millones de euros por subvenciones de los planes EDUSI y también del plan Edificant que permitirá por lo menos hacer inversiones en el Che. ¿Tiempo tendremos de detallar todas las partidas que se contemplan? ¿Es un borrador o ya es definitivo? ¿Pueden cambiar? las aportaciones que puedan mm. realizar los colectivos, porque ayer empezaron con el Consejo Social, pero la próxima semana continuarán con más, Eso eh, es. El, por ejemplo, las asociaciones vecinales. Sí, van a presentarlo agentes sociales y también agentes económicos de la ciudad. Como tú has dicho, la próxima semana se la mostrarán a la Federación de Asociaciones Vecinales. Y ayer precisamente tuviste sí. aquí a Bernardo Sánchez. Mm. y Aunque bueno, todavía el discurso no esté hecho, pero van a reclamar que se recuperen esos presupuestos participativos que. No No hubo, no hubo en 2020. Sí. Hay que recordar que es que eh, se destina un millón de euros para que los vecinos decidan mediante reuniones. qué que iniciativas quieren que se implanten en, en los diferentes barrios. Eh, sí, pues eso fue lo más destacado. Y luego, hablando ya de Navidad, porque aunque bueno, sí, sí. este año es un poco atípico, las Navidades sí, claro. también lo van a ser, pero la Navidad está ahí en sí. poco más de un mes. Sí. Y bueno, pues... Eh, comerciantes y estaleros están ya preparando esa campaña, estamos esperando que se instalen las luces navideñas, aunque todavía no se ha adjudicado eh, la iluminación de Plaza de Vais. toda la zona del centro. Por, al, por eso todavía no tenemos las luces por puestas. Por eso todavía no tenemos las luces, lo que sí se está des, eh, instalando, bueno, pues es las luces en palmeras y árboles, que eso, eso sí que hace el ayuntamiento cada año, pero lo que es las, la iluminación de Plaza de Vais y del centro, pues todavía ...no se ha adjudicado y por eso todavía no se ha instalado... ...y otro apunte sobre el Belén Municipal... ...que este año debido a la pandemia... ...pasa de la Glorieta a los del Chocolater... ...con el objetivo de evitar aglomeraciones... ...y además habrá este año que pedir cita previa... Eso es muy importante. Eso de que el Belén de la Glorieta lo trasladen al or del Chocolater me va a crear a mí un jaleo mental porque sí. en el or del Chocolater era el Belén viviente, pero hay que de... decir a la gente que no, que es el Belén el de, Belén, la, de el la de toda la vida que vamos a monumental. visitar a la Glorieta va al Lord del Chocolater, un espacio más grande para que haya bueno, pues esos espacios diferenciados de entrada y salida y que bueno, pues que no haya aglomeraciones. Para ver el Belén. Pues ya lo saben ustedes. Cambia también la ubicación tradicional del Belén de la Glorieta. Este año del son chocolate. todo cambios. O sea, y más, y más que habrá. Porque no sabemos qué va a pasar con Papá Noel, no sabemos los Reyes Magos si vendrán con mascarilla, no sabremos. No si sabemos si será telemático. No sabemos nada todavía. Pero lo que sí que sabemos es que las autoridades ya aconsejan adelantar las compras. Eso es, sí, adelantar las compras para que no se concentre todo en esas sí, semanas clave y que, bueno, pues la gente ya que salga a la calle vaya consumiendo, que eso también ayudará a reactivar, por supuesto, eh, los comercios y la economía local. Pues muchas gracias, Marga. Volvemos a verte y a escucharte a la una aquí. Bueno, a la una no lo sé porque como hay pleno, ah, eh, tú. no sé si estaré yo o estará solo mi compañero Salvador Campello. Pero bueno, aparte, al margen de eso, por supuesto, iremos informando de cualquier novedad en nuestra web del elch.es y esta noche a las 9 y media todas las imágenes de esta jornada que se prevé. Intensa y larga, sí, sí. Bueno, pues a partir de las 9 y media en el Telenit. Pues mira, lo único que deseo es que haya buenas noticias y que no sea tediosa. <risa> pero bueno, es viernes. Puede ser larga, es pero Es viernes, no así <risa> que eso es lo positivo. <risa> Qué puntilla. <risa> vale, Marga, a la una volveremos a escuchar, no sé si a ti o a Salva, pero a escuchar y a ver más noticias aquí en nuestra emisora de Radio en tele, Radio Marca, en el 101.4... Con todas las imágenes en Teleel, en nuestro informativo Telenit y en la web Minuto a Minuto, actualizadas esas noticias en teleel.es. Muy bien. Gracias. Hasta luego, Rojo. Hasta luego. Vamos a continuar con la ronda de noticias. Hay que dar paso ahora a nuestro compañero. Exactamente, aquí tenía la sintonía deportiva. A nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche jugará mañana frente al Levante en un partido clave en la lucha por la permanencia. El encuentro se disputará a las 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, un estadio donde el Elche no gana desde hace 27 años. Fue la última vez en 1993 y en Segunda División B. Por tanto, toca conseguir una victoria que todavía le daría mayor tranquilidad al conjunto ilicitano. Un partido para el que el técnico Blanquiverde, que hoy dará rueda de prensa, va a poder contar con Edgar Badía superado las pruebas y el portero podrá ser de la partida si el técnico lo estima oportuno. Los que no estarán son Rigoni y Fidel que no han podido superar sus lesiones en los últimos días. En el caso del argentino Rigoni estará todavía tres o cuatro semanas en el dique seco. Por su parte también será noticia Iván Marcone que será propiedad del Elche tras jugar mañana ante el Levante. El club ilicitano acordó con Boca Juniors su compra a cambio de 4 millones de dólares disputar cinco partidos con la camiseta ilicitano. En realidad serán 3.380.525 euros, con lo que se va a convertir en el segundo futbolista más caro tras los 5 millones de euros que Leche pagó este verano por Raúl Guti. Mientras el equipo sigue preparando ese choque, la urgencia es para el Levante, que lleva eh, seis jornadas sin ganar. El Elche lo afronta con mayor tranquilidad, aunque hay mucha ambición en el equipo y el Citano se quiere ganar al Levante para seguir sumando puntos, como reconocía Peremilla. Tranquilidad, sí, llevamos puntos, pero el equipo quiere, quiere más, hay que, hay que ir sumando de, de tres en tres cuanto, cuanto antes, el equipo eh, creo que está en una buena, en una buena racha y bueno, hay que, hay que seguir, sabemos que los partidos son dificilísimos, pero, pero bueno, eh, aquí se juega de, de tú a tú a, a todos los rivales, eh, creo que no hay que sentirse inferior a, a ningún rival, y así que iremos ahí a ir a Valencia a, contra el Levanto pues a, a ganar. Un Elche que acumula 15 partidos sin ganar a los Granotas a domicilio independientemente de la categoría. Ya toca y mañana lo contaremos desde la una y media aquí en el 101.4 en una nueva edición de Marcador. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y vamos a cerrar ya la ronda de noticias con la información del tiempo con Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleel, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, ya están llegando los cambios que anunciábamos días atrás, y es que la masa de aire templado que nos ha acompañado durante las últimas jornadas se está retirando. Estamos notando el descenso de las temperaturas en el sur del Caldaelche, mínimas que durante esta madrugada, con cielos despejados y ausencia de viento, han bajado hasta los 8 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 12 grados, y en Santa Pola ha alcanzado los 13 grados. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado, en intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, que a medida que avanza la mañana irán a más. Viento en calma a primeras horas, por la tarde paso de abundante nubosidad, viento flojo de componente este en el último tramo de la tarde, o ya entrada la noche o de cara a la madrugada del sábado se podría escapar alguna gota. Hoy las temperaturas diurnas van a bajar en buena parte del territorio, máximas que no van a superar los 20-21 grados. Aquí en la ciudad, una máxima en un torno a los 19-20 grados. Para mañana sábado seguirá llegando abundante nubosidad, de llover, se podría escapar alguna gota durante la madrugada, primera hora de la mañana es poco probable, viento flojo de componente este, temperaturas que para mañana sábado no van a superar los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El domingo ambiente algo más soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, sobre todo por la mañana. Viento flojo de sureste, temperaturas en torno a los 17 grados. Valores acordes a la época del año en la que nos encontramos. Mínimas en torno a los 10 grados. Y los primeros días de la semana marcados por la estabilidad atmosférica con ambiente soleado para lunes, martes, temperaturas que no van a superar los 18 o 19 grados. Noches relativamente frías con temperaturas en torno a los 9 o 10 grados. A medida que avance la semana, a partir del miércoles, cambios a la vista y es que se podría descolgar un embolsamiento de aire frío en altura y esto nos podría aportar precipitaciones pero todavía falta mucho hasta luego Tele Radio marca 101.4 la radio de Elche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 Pasan ocho minutos de las diez y media de la mañana y ya tenemos con nosotros en los estudios de Televisión Radio Marca al portavoz del Partido Popular y senador, Pablo Ruz. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Ruz. Estoy encantado de estar hoy, este viernes, aquí contigo. Y nosotros de aprovechar presencialmente su visita a estas instalaciones, sobre todo para conocer qué, está ocurriendo, qué le está ocurriendo al Partido Popular, por qué ese enfrentamiento... ...con el equipo de gobierno, porque tantas críticas... ...y porque no hay una mejor relación, Pablo... ...y luego entraremos ya en, en los detalles. Eh, bien, Rosy, yo creo que el, el responsable directo... ...y me a decir, bueno, el responsable directo de esta situación... ...de enfrentamiento, de confrontaciones, el señor González... ...ha sido el primer alcalde condenado por un tribunal... ...por vulnerar los derechos de la oposición, esto no lo digo yo... ...esto es una realidad, ha sido condenado por precisamente no tratar a la oposición como debe tratarla. Bueno, han sido condenados todos los responsables del equipo de gobierno, y no y al solo frente del equipo Carlos. de gobierno, el alcalde, porque al final el que decide, el que determina, el que dispone es él, ¿no? Y quien da órdenes y quien, bueno, en su momento concreto dice, pues facilitad este informe o no, es él. Y en este caso, quien decidió que no se nos facilitara el informe de cuatro casas fue el señor González, que ha sido el contenido de la... ...denuncia y, por supuesto, el contenido de la propia sentencia. Y eso parece que no se lo perdonan. No es que no se lo perdonemos, yo, yo quiero que esto cambie. Eh, eh, quien no me lo perdona es él. Eh, que, que cuando uno habla de estas sentencias que son rotundas... ...habla de crispar, ¿no? Oiga usted, quien crispa es el que ha sido condenado... ...no el que reivindica sus derechos... ...y que tiene que recurrir a la justicia precisamente... ...para obtener amparo. O sea, en este, en este plan estamos. Yo creo que el señor González, en esta segunda legislatura... ...ha perdido ha del perdido norte, ha perdido el norte y ha perdido eh, lo que tiene que ser el sentido aplicable en la acción política. Ayer estuve presente en, en, en, en eh, la presentación de, mm, al Consejo Social de la Ciudad. ¿Los presupuestos? De los presupuestos y del, plan de, y del plan de infraestructuras. Bueno, o sea, va, vamos con los presupuestos. No, no pero muy son, son, son simplemente, Ross. Y en esta presentación eh, el señor González llegó a decir que, que estos presupuestos están consensuados con la oposición. Yo miraba desde mi asiento y digo, pero este señor, ¿en, ¿de verdad que él viene una realidad paralela? O sea, si él ha sido el que ha dinamitado los puentes con nosotros desde el primer momento, ha sido él, lo que no, no tiene que ser ese íntegro, si has decidido machacar a la oposición, asúmelo, pero no cuentes una película distinta a la realidad. ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con los presupuestos municipales, al margen de, de lo que... De lo que Los, Cómo los haya definido el alcalde. Lo cierto es que ha empezado ya a presentarlos a los agentes sociales y económicos de la ciudad... ...porque evidentemente se ha reunido con todos, y eso sí, usted tendrá que reconocerlo... ...se ha reunido con todos los portavoces de los grupos de la oposición. Eh, sí, Ros, pero es que resulta que la oposición no tiene los presupuestos ahora mismo. Entonces, ¿para qué se reunió con el Partido Popular, con su representante, con pura, el portavoz adjunto? Pura, pura propaganda. Ni más ni menos. ¿No le entregaron los datos No, del No, no, no, nada de nada, Ross. O sea, no nos facilitaron nada. Bueno, decidnos qué queréis que contemplemos en los presupuestos. Y el comentario de José, que se quedó perplejo, fue... Vamos a ver, si no tengo el proyecto de presupuestos, ¿qué queréis que comente? Si no sé cuál va a ser vuestro diseño con respecto a las finanzas municipales, si no sé cuánto se va a invertir en el capítulo 6, si no sé qué adjudicaciones tenéis previstas, si no sé cuánto vais a gastaros en personal, ¿qué queréis que añada, que incorpore o que sugiera? no es que o sea, esto es una tomadura de pelo el equipo de gobierno vive permanentemente instalado en la propaganda han sustituido a la democracia por la propaganda. Entonces no tienen ningún dato de los presupuestos. Si estuvo usted ayer en el Consejo Social, ¿qué datos fueron los que... Ayer, ayer tuve los datos. Son unos presupuestos, en principio, según los datos fáciles. Pero es que resulta que el Consejo Social no tiene que aprobar esos presupuestos. No. Los tendremos que aprobar el conjunto de la corporación en pleno, eh, supuestamente el día 21 de diciembre. Es algo surrealista. Sí, pero sus votos no son decisivos. Hombre, sí son decisivos, en tanto que nuestros votos eh, son la representación de 38.000 visitanos. Sí, ¿eh? pero ellos tienen mayoría. Ellos tienen en mayoría con compromiso ¿no? y nosotros tenemos minoría por un concejal. Eh, se habla de 239 millones, se habla de un capítulo de inversión absolutamente ridículo y luego el alcalde ayer mintió flagrantemente y esto no lo, podrá, no lo podrá rebatir. Una persona de una asociación levantó la mano y preguntó, bueno, es interesante conocer el nivel de inversión del capítulo 6, ¿no? ¿Cuánto se va a invertir? ¿En qué se va a invertir? Pero la pregunta es, hizo este a esta persona, de esto... Este año, ¿cuánto se ha ejecutado? Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Y el alcalde afirmó, bueno, nosotros ahora no tenemos los datos, la verdad que es un dato desconocido, pero está en la media nacional. Yo tenía en ese momento un documento elaborado por el ayuntamiento, firmado a 30 de septiembre, donde aparecía el nivel de ejecución precisamente a 30 de septiembre, firmado ahora en noviembre. Y el nivel de ejecución real de las inversiones es, según los datos municipales, del 11,6%. Claro, automáticamente, ¿qué dice? Fui a hablar con él. Mira, este es el dato oficial que dice el alcalde que no tiene. Te ha mentido. Se ha mentido a todos, ¿no? No se puede mentir tanto. No se puede mentir tanto. Y más cuando, eh, gracias a la democracia, uno está fiscalizado. Un alcalde no puede mentir delante de un portavoz de otro partido político porque tiene una información, ese portavoz, que le va a dejar en evidencia, ¿no? Pues esto ocurrió ayer. El, los presupuestos el, el alcalde en su discurso aseguró que eran los presupuestos que necesita la ciudad para salir de esta crisis no. y que son fiscalmente moderados bueno, claro <risa> esto de la la, los, la semántica admito que la manejan como nadie El año pasado nos subieron los impuestos y afirmaron que eran impuestos contenidos, porque se actualizaban con el IPC, claro, el IPC más elevado del año, el 1,6. No el mínimo que era el de final de año, que era el 0,6, te recordarás. Pero se actualizaban. ¿Subir impuestos? No, no, se actualiza. Este año la actualización no vale. Ahora son impuestos congelados, ¿no? Y dicen que son moderados. Nosotros hemos dicho por activo y por pasiva que tenemos margen. ¡Hombre! Teniendo en cuenta que este año la inversión va a ser de cerca, según ellos, de 30 millones de euros. Pues con 30 millones de euros se pueden bajar los impuestos. ¿eh? Y ahora te dirán, no, porque es que el capítulo 6 y el capítulo 2 son cosas distintas. Mira, esto es, eh, no se trata de hacer aquí... Eh, escatología con los números no se trata de hacer malabarismos num numéricos, se trata de definir lo que queremos, si te sobra tanto dinero en lugar de gastar absurdamente como se está haciendo con los carriles bici ahora hablaremos, se van a gastar en el plan centro dos millones de euros, ¿eh? En lugar de, oh, y quieren pedir un préstamo de 8 millones de euros también lo dijeron ayer <risa> ojo, nosotros, bueno en fin, no voy a hablar de lo que nos pasó en el 11 al 15 porque estamos ya todos absolutamente aleccionados ¿no? es decir, pues en lugar de hacer esto en lugar de, en lugar de gastar más en lugar de gastar más, gasta menos y rebaja la presión fiscal rebaja el IAE a las empresas que en hecho hay 2.200 empresas que tributan el IAE que es un impuesto eminentemente municipal rebaja el IBI a la gente sí te van a decir, es que 30 40 euros hombre una persona tiene los plazas de garaje, tiene eh, una vivienda en propiedad y tiene una pequeña parcelita o un trastero. Pues, oye, son 120 euros menos que va a pagar, ¿no? Pero no quieren, no hay manera. Eh, sus enmiendas, por lo, que, por lo tanto, irán encaminadas por ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, a ver qué gasto es el que recortan Esos. para poder también Nosotros rebajar. Nosotros el... planteamos enmiendas a los, eh, lo que se llaman las ordenanzas fiscales. Habrá enmiendas. Ha habido enmiendas, eso ya se aprobó, a las que presentaron, el IBI, por ejemplo, no se tocaba. Vamos a presentar alegaciones a las ordenanzas fiscales para poder bajar los impuestos, que de eso se trata. Ya les digo que nos van a votar en contra todas y cada una de las alegaciones. Y por supuesto, habrá enmiendas a los presupuestos y alegaciones a los presupuestos. ¿De hará tiempo? Sí, sí, vale. sin lugar a dudas. Pleno extraordinario, hmm. el que ha convocado el alcalde hoy viernes. 20 a instancias de, de noviembre los grupos de unidos de la oposición. Vamos a ver, eh, eh, para eh, reclamar al Gobierno del Estado de la Nación esas infraestructuras. Ustedes, en rueda de prensa, José Navarro, su portavoz, junto, instó al equipo del Gobierno a que eh, convocara en el Pleno antes, mucho antes del plazo que ha concluido en no, En la rueda de prensa le dimos los tres portavoces, eh, ah. y, o sea, Aurora Rodríguez, pues la, la oposición en, y bloque, un en bloque instó al alcalde a que convocara antes, para dar tiempo a esa mesa de trabajo, supuesta mesa de trabajo. Que va que a ser ese pleno extraordinario para que dé tiempo. Pero el plazo para presentar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado ha concluido. Ayer. ayer a las de la tarde. Y hoy ustedes van a debatir esa mesa de trabajo. El alcalde dijo que nadie le ha pedido por escrito esa urgencia bueno, y que la ha convocado el pleno extraordinario en forma y tiempo. claro, claro. claro. Qué hábil, qué hábil. Eh, El señor alcalde dice Porque que... Porque recurrieron a una rueda de prensa y no por escrito. Es que es que, claro, digo las mentiras de González. Eh, o sea, el alcalde habla de los presupuestos de la pandemia, pero en cambio es incapaz de elevar la voz a sus jefes de Madrid precisamente para exigir y reivindicar infraestructuras que son imprescindibles para Elche. Porque es que resulta que los proyectos que él ayer afirmaba que eran necesarios, como la Ronda Sur, la conclusión, como la conexión, esa sí que está ya terminada, ¿no? o como la conexión del aeropuerto y la estación del AVE con el Cercanías y la ampliación de vías, etcétera, ha desaparecido de los presupuestos generales del Estado. Menos mal que tenemos un alcalde socialista y un diputado nacional que es Alejandro Soler. eh. Menos mal. Nosotros sí que vamos a elevar enmiendas desde el Grupo Popular en el Congreso y en el Senado para que se contemplen. ¿Y qué hicimos? Convocar un pleno extraordinario en tiempo y forma con un escrito. <ríe> claro, ¿cómo vamos a convocar un pleno sin un escrito? Un escrito firmado por los tres portavoces y por todos los concejales en el que solicitábamos la creación de un pleno extraordinario para poner en marcha una mesa que eleve las enmiendas directas a través de los grupos a las Cortes Generales para poder sacar adelante estos proyectos. Sí, pero en ese escrito pedían que fuera antes de ¿Claro? que terminara el plazo. Hombre, hombre, Ross, sí. damos por claro. hecho que si el plazo terminaba ayer y el alcalde lleva 25 años en política, es decir, y ha sido diputado nacional y sabe cómo funciona eh, toda la arquitectura legal, él sabe que si queremos hacer enmiendas tenía que haberse convocado el Pleno antes de la finalización del plazo. ¿Qué ha, hecho con esto, ¿Qué ha hecho con respecto a la oposición con esto? Reírse de nosotros. Esto es un, hablamos metafóricamente, es un tortazo a la oposición en toda la cara porque nosotros estábamos convencidos de que esta propuesta iba a salir adelante y porque habría sido la primera vez en la historia de la democracia, y fíjate qué cosa más positiva, esto es pandemia, ¿no? en la que los tres grupos de la oposición y los dos grupos del gobierno habrían llegado a un acuerdo con respecto a las enmiendas que hay que elevar, es decir, levantar la mano ante el gobierno de la nación porque los presupuestos generales del Estado son, para él, una infamia. ...y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer... Pues no. ...no por decisión nuestra, claro. sino por decisión de González. Bien, eh, no les ha salido bien... Eh, ...con lo que usted acaba de decir algo importante... ...el Partido Popular va a presentar enmiendas... ...a los presupuestos generales del Estado... ...y en esa enmienda, ¿qué van a pedir para Elche? Sí. 7 millones de euros para la conclusión de la Ronda Sur... ...que es prácticamente lo que falta... Eh, ...30 millones de euros para continuar con el plan de cercanías... ...la línea C1 Alicante-Elche-Murcia... ...parada en el aeropuerto... Parada en la estación El Cheave y parada en el parque empresarial. Lo vamos a seguir demandando hasta el último, hasta el último de mis alientos mientras esté en política, como suele decirse. Pedimos una subvención directa del Ministerio al Misteri de 60.000 euros hasta ahora la subvención a la FESTA desde el año 2010 es de pública concurrencia, es decir, que el Ministerio tiene que concurrir con asociaciones de, con todo mi respeto, ¿no? de, de NINOTS, bueno, esto no tiene ningún sentido, tiene que ser el Ministerio quien financia directamente, que es una financiación muy reducida, ¿no? Y vamos a pedir también por supuesto eh, que queden contemplados en los presupuestos la finalización definitiva ya de la conexión del aeropuerto con, del aeropuerto con, con la Nacional 332, la 332 con la A7, la finalización completa. Eso es lo que vamos a pedir en Presupuestos Generales del Estado de manera clara. Bueno, pues de algo va a servir, entonces, que tengamos representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que esas enmiendas... Finalmente, a ver qué hace el SOE, espero que el SOE también haya presentado enmiendas, eh, Alejandro Pero, Soler. Eh, ver, habrá, que habrá que preguntar. Ustedes ya las han presentado. Sí, sí, están presentadas ya la semana pasada, jueves. Con lo que el Pleno Extraordinario de hoy... No sirve para nada. Eh, efectivamente, ¿qué van a hacer? Eh, bueno, Reprocharle al alcalde sí, lo que a ser ha hecho. Muy duros. Por desgracia, no podemos entrar en el contenido, pero vamos a denunciar, por supuesto, que el señor alcalde se está convirtiendo en un cacique. Y que mala deriva lleva, mala deriva lleva cuando actúa de esta manera. Porque no le habría costado nada a Ross. Nosotros solicitamos el Pleno Extraordinario hace do dos semanas. medianamente inteligente una persona dice, mira, montamos el Pleno... Planteamos unas enmiendas mmm, óptimas, que cada uno las venda como quiera, él queda bien como alcalde y todos a una decimos, oye, la ciudad de Elche se ha unido para decir al ministerio que ya está bien, ¿no? al gobierno de la nación. Es que no me entra en la cabeza eh, ¿qué, qué, qué es lo que le ha movido a hacer esto. Y le entran en la cabeza los motivos por los que Compromís ha emprendido esas actuaciones eh, de, de, contempladas en el plan de movilidad de crear carriles bici plan en de, José María Buch, plan de, Uy, de movilidad. La avenida Juan Carlos I. que hemos conocido porque lo hemos pedido por escrito. Plan de movilidad que ha hecho un gabinete externo y plan de movilidad que nos ha costado como mínimo 140.000 euros a todos los ilicitanos, ¿eh? que eso también hay que decirlo. Y plan de movilidad que no cuenta ni con un solo informe de la unidad de tráfico de la policía local. Que esto tiene narices. ¿eh? Y ese plan de movilidad empieza la casa por el tejado. Nosotros somos partidarios... ¿Quién, quién puede oponerse? Perdona que empleo. ¿Qué zumbao puede oponerse a que, a que las ciudades se adapten a la bicicleta? O sea, en el siglo XXI. Si es el transporte del presente y del futuro. Con matices, porque en el hecho hace mucho calor y ya sabemos, yo no podría coger la bicicleta de mayo a septiembre porque llegaría a los sitios. Pero bueno, decir, hay que adaptar la ciudad a, a, a la Pero si sí el monopatín, por ejemplo. Pero si sí el monopatín, efectivamente. Pero es que hemos empezado todo mal. Hemos empezado todo mal. En primer lugar, se están acometiendo, se están instalando los carriles bici en, en, en, en arterias o en calles o en vías que no pueden ser objeto de instalación del carril bici. Juan Carlos I. Es una vía de doble carril. Y una vía, además, determinada como vía de acción preferente por la policía. Es decir, acceso, salida, ambulancias, coche de policía, etc. Por eso no hay aparcamiento. Pero si tú una de las vías la conviertes en un carril bici de doble dirección, te estás cargando el sentido mismo de la vía de acción preferente. Juan Carlos I, más de lo mismo. José María Buc. Ayer fuimos a ver lo de José María Buc. Lo de José María Buc es un despropósito que no tiene precedentes en toda la provincia. Para que nos entendamos. Acera... Carril bici, fila de aparcamientos, calzada y acera. ¿Qué ocurre? Los coches están en el centro de la calzada. Esto es brutal. Los coches quedan en el centro de la calzada. El carril bici tiene que sortear las orejeras, incluso los contenedores que ha instalado, lógicamente, en la calle para que los vecinos bajen la basura. Un eh, peatón o un usuario de coche abre la puerta. Claro, ayer había algún iluminado. Es que resulta que cuando tú abres la puerta de tu coche... La bici que viene es la que viene desde detrás, no desde delante. Porque la que viene desde delante ocupa el carril que está más próximo a la propia acera. Uh -huh. Con lo cual, puedes generar. O sea, es, es, la policía me decía ayer, un policía me decía, Pablo, esto, esto no, no, tiene, no tiene nombre. O sea, no, no, tiene, no hay comprensión. ¿Cómo han hecho esto? En esa vía no se puede instalar un carril bici. Busquemos otras vías que sí pueden ser susceptibles de instalarlos. ¿no? O sea, pero que no me lo digan a mí. Que se lo digan a los vecinos a ver lo que piensan, que están recogiendo firmas. O las los de Juan Carlos I. O a los vecinos de Vicente Lascuybañez. ¿Son los vecinos o es el Partido Popular el que está recogiendo? recogiendo firmas. Son los vecinos y somos nosotros que nos hemos puesto a disposición de los vecinos para recoger firmas. Si recogen firmas ustedes, ¿el Partido Popular está dispuesto a movilizarse? Sí, a, dentro de las comienzo. circunstancias sanitarias y porque los vecinos no lo demandan ¿eh? y porque lo piden. Porque el, el lema es sí al carril bici, pero sí ¿Es consciente del de peligro que está eh, por las fotografías que hemos visto que usted ha mandado o ha o han subido en, en Instagram o en redes sociales, no, sé, no recuerdo eh, dónde las ha publicado, de las reuniones que mantiene con esos vecinos en la calle? Algunos de ellos incluso no llevan mascarilla, es paciente de que sí, no está dando ejemplo. Sí, fue una reunión el martes, yo sí llevaba mascarilla, evidentemente, sí. y fue una reunión de vecinos en, la, en Jesuitinas, es verdad que en un principio éramos 6, 7, 8 personas, y luego empezaron a llegar y, y claro, pues, pues al final no puedes controlar, ¿no? porque joder, son, son milenios de, de, de nuestra forma de interactuar, no pero es verdad que teníamos que haber pedido a los vecinos, que al final fueron muchos, también da cuenta de la, de la preocupación que existen en los vecinos de esta calle, ¿no? Que, habría que guardar, había que haber guardado a la distancia de seguridad. Pero yo creo que es una, eso es anecdótico. Es decir, lo importante es que los vecinos están muy preocupados, que se quieren movilizar porque dicen sí al carril bici, pero de esta manera no. Por imposición y por decreto. El PEMUS famoso, Ross, no ha pasado ni por el pleno. Ni se ha informado al pleno. Ni tiene los informes preceptivos de la policía en la unidad de tráfico. ...y estamos empezando la casa por la ventana... ...es que si se hubiera llevado al pleno, nosotros lo vemos... ...pues oye, a lo mejor en el pleno habíamos hecho aportaciones... ...habéis hablado con los vecinos, habéis consultado esto a ver qué tal... ...lo de Virgen de la Cabeza, que hay dos colegios... ...Candalix y Luis Cernuda, eliminar prácticamente toda la carga y descarga... ...han, quedado, han dejado un trocito pequeñísimo... ...eso creéis que tiene, tiene sentido, eso es viable, es efectivo... Es decir, yo, ...yo creo que cuando eh, se contemplan las cosas desde la unidad... ...o desde la controversia, pero el por qué sí... Imposición por imposición, yo creo que es un error gravísimo. Bueno, ellos verán lo que hacen, ¿eh? Tienen una media ciudad sol y, a ciudad sol y via entrada. Aparte de las movilizaciones, que van a hacer ustedes desde la oposición para evitar? Eh, eh, esos carriles bici que ya están en marcha y que eh, tienen previsión de prolongar por lo menos el de la avenida Juan Carlos I hacia la avenida de Alicante. Uh -huh. Veremos a ver si se atreven a prolongar y a quitar eh, una fila de aparcamientos. Se si atreven porque está incluido, supongo. Usted ha dicho que hay dos millones de euros para el Plan Centro y supongo que ese dinero habrá sí. alguna partida no, para no, los carriles. No, es lo que ya se han gastado. Ah, vale. Ya se han gastado dos millones. Y del presupuesto de 2021 no sabemos ¿sabe si hay alguna partida en No Mira, lo sabemos, no lo sabemos. Ayer no, di no, no, no, no dijo. No. Sabemos que el Placentro contempla las plataformas únicas, la pertonalización de Corredera y Plaza de bikes y la instalación de los carriles bici. Bueno, otra barbaridad que quieren y pretenden hacer, es como bien sabes, erros, es cerrar el puente de Canalejas y de la Virgen con volardos móviles, que ahora parece ser que no van a ser volardos hidráulicos, sino con llave. O sea que el vecino tendrá que parar el coche delante del bolardo, bajarse del coche con una llave, abrir el bolardo, entrar, volver a bajarse del coche, Es una cosa. En fin, eso es lo que pretenden hacer. Puente de la Virgen y Puente de Canalejas cerrado con llave. Dios mío. Bueno, pues eh, ante todo esto, lógicamente, eh, el, el dique de contención de esta locura es... Además, que Además, vamos a ver. Eche tiene una peculiaridad urbana, que tú la sabes. Y es que somos una ciudad atravesada por puentes. Y una ciudad atravesada por puentes, este tipo de planes se tienen que, que poner en marcha con una sensibilidad absoluta, no es lo mismo peatonalizar el centro de Valencia, que es un centro cerrado, que peatonalizar el centro de Elche, que está en, es justamente en la intersección axial entre la Tavisca Rus y la zona del Sagrado Corazón, es decir, es que es una ciudad muy compleja, pero bueno, da igual, ellos van a Piñón y, y adelante con todo. No queda ya tiempo, tenemos dos minutos y aún teníamos que haber hablado del plan general, pero quiero terminar, ya que es senador, y aprovechar que es portavoz de la Comisión de Educación, terminar con esa ley CELAR que fue aprobada ayer. Ahora falta que se apruebe en el Senado. Exactamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, eh, ayer salió aprobada por los pelos, ¿eh? ...muy justita y vamos a ver qué ocurre en el Senado... ...que la representación es distinta... ...el grupo por ser provincial tiene más... ...el grupo popular tiene más senadores... ...y los grupos, eh, por ejemplo, PNV, etcétera... ...que no apoyaron la ley... Eh, ...también tienen representación mucho más numerosa... ...que en el propio Congreso. A ver, es una ley... ...que hace saltar por los aires... ...todo lo que hasta ahora había sido un consenso... ...y ojo... ...que nadie nos lleve al, al lugar de... ...es que la... Concert... ...no, no, no, no, no solamente la concertada... Es también la pública, es el modelo dual. ¿Saben los oyentes que la ley, por ejemplo, da más poder al consejo escolar que a la dirección de los centros educativos? ¿Saben los oyentes que la ley permite que a partir de tercero de la ESO los chavales de 14 años se puedan poner en huelga? Repito, a partir, artículo 8, a partir de tercero de la ESO, los alumnos colegiadamente de una clase si deciden pueden ponerse en huelga sin que el profesor ni la dirección les pueda amonestar. ¿Saben los oyentes que la ley contempla que en 10 años los centros de educación especial se tienen que desmantelar para que esos chavales sean integrados en centros públicos? Es decir, es que la ley es una aberración. Es que no hace falta ninguna ley educativa nueva. Hace falta llegar a un, de una santa vez a un pacto nacional educativo de los dos grandes partidos. De unas líneas generales... Y que luego son los centros, o sea, los centros los que realmente, desde la autonomía, el carácter propio, concertados o públicos, decidan cómo aplicar la ley. Pues en una nueva reforma educativa, que evidentemente es el próximo gobierno que vaya a entrar, si es distinto. Ya la digo topará. yo. La, <risa> ah, sí. la tumbaremos. Pero no, no, no la derogaremos para poner en marcha otra ley. No, no, no. La derogaremos precisamente para de verdad. conseguir entre todos un pacto nacional educativo, que ya está bien. Te doy un dato. De 1857, ley Moyano, a 1969, una sola ley de educación. En el 69, nuestra ley, la de Vilar Palasí, la ley general de educación, se puso en marcha. EGB, bu, bachillerato, etc. Del 69 al 90, una ley. Del 90 con la LOCSE, a la actualidad, nueve leyes educativas. Es un escándalo. Es una aberración. Oiga, la educación tendría que ser el pilar esencial del acuerdo en una nación. Y no lo es. Lo llevamos diciendo muy todos ordenado. los partidos políticos, todos, todos incluso eh, el suyo, que también... Sí, pero el PP ¿no? llegó en el 96 y no se cargó la LOXE. Bueno, pero la ley BRAR también fue muy bronca como esta. Eh, sí, señor Ruz, lo llevamos diciendo y espero que ese compromiso se cumpla por parte de todos. Se espero. necesita ese pacto de Estado por la educación. Absolutamente. Imprescindible. Gracias. A ti.